u Salía, t e d s Llegó y s e s e m b r ó en m i Pueblo, en Gaitagi c h i r i m í a Llegó y s e s e m b r ó en m i Pueblo, en Gaitagi. もう一度。